Fernández, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe lo saluda. No, ¿cómo andás? Buen día. Muy bien, buen día. Eh, le quería preguntar en particular sobre el tema del de, de desarrollo de viviendas, de la construcción de viviendas para el año que viene. Usted estuvo reunido con eh, bueno, el flamante, todavía no asumió en realidad, pero bueno, ya está trabajando como el eh, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, eh, Jorge Ferraresi. Recién lo escuchaba en el acto que decía, bueno, justo que Ferraresi es un ex intendente y también lo mencionaba Cató en el trabajo que van a hacer en el territorio. Dos cosas le quiero preguntar. Primero, eh, ¿cómo es el trabajo que tienen planificado para Viviendas el año que viene? Y por otro lado, más por el lado político, eh, si tiene en la práctica alguna incidencia el hecho de que justamente sean dos ex intendentes los que están manejando este área. Sí. Mira, eh, lo primero anunciamos un plan muy ambicioso que bueno, que para el año que viene el presupuesto estamos pidiendo el fondeo, en lo que respecta a vivienda pero infraestructura en general yo no te digo ni un plan marcha, ni un deal, como se conoce tan pero sí para sacar la provincia adelante después de la pandemia, estamos confiando mucho en un impulso de obra pública, en un impulso del Estado a través de la inversión así que Ahí el componente vivienda está hablando más de 10.000 viviendas para el año que viene pero este año que tan accidentado y complicado donde era muy difícil empezar nada ni siquiera terminar lo que, lo que se han dejado sin hacer eh, vamos a terminar con más viviendas de las que hizo en su primer año de gobierno gobernador anterior que después se impulsó un poco parar así que ver eh, que en ese sentido de mil viviendas está dentro de los años con más viviendas ...cuando mira la serie histórica... ...así que tenemos poder hacerlo... ...obviamente depende de muchos factores... ...uno que se apruebe el presupuesto... ...segundo... Eh, ...con respecto a Gabriel, a Castro y, y a Ferraresi... ...son dos... Eh, ...en mi caso amigos, compañeros... ...y grandes conocedores de la... ...problemática de la provincia de Buenos Aires... ...y dos excelentes intendentes... ...caracterizados por su capacidad... ...de... ...de, de obrar, digamos, de hacer... ...entonces... Yo creo que eso le va a dar el punto de todo el país. Las dos áreas, la de Catópolis, ya tiene bueno la proeza de haber hecho esos hospitales modulares que se necesitaban y toda la obra que se está llevando adelante. Nosotros llevamos un acuerdo este, que público con Alberto y con los suministros. Las obras que se hacen en la provincia del gobierno nacional se discuten con la provincia, se hacen conjuntamente. A veces los fondos son provinciales, países nacionales. Esperamos que no sea ni obra del gobierno nacional, ni obra del gobierno provincial, sino conjunto junto con los intendentes. Así que este trabajo de coordinación de adecuación es lo que nos tiene tan desganchados y que contamos con ministros que, que han pasado por la provincia, que han pasado por por sus municipios, que conocen bien y nos va a ayudar muchísimo. Ahorra tiempo. Eh, ¿Ustedes están planeando cuadruplicar el, eh, lo que tiene que ver con eh, la obra pública, la inversión en obra pública? Sí, en general sí, pero en el caso de vivienda pasamos de un promedio en, en el gobierno anterior de 2.000 viviendas a eso lo pensamos más que quintuplicar. Así uh -huh. que es un esfuerzo muy grande, obviamente es un desafío y obviamente están todas las cuestiones que todo el mundo conoce de la provincia de Buenos Aires, del gobierno provincial, todo lo que se conoce, bueno, necesitamos superarlo Y eso nos hemos planteado. También porque un poco la situación habitacional en medio de la pandemia se hizo más crítica porque se vio claramente que los que viven en condiciones de hacinamiento estuvieron mucho peor con la epidemia. Y eso le hizo mucha gente abrir los ojos. Nosotros ya lo sabemos porque son condiciones de vida, hemos recorrido los barrios populares de la provincia. Pero no es solo privativo de, de conurbano Gabriela, es también el interior donde hay necesidad de vivienda porque los hijos... Este, y las familias van creciendo porque va creciendo la población y es importante en los lugares del interior donde hay capacidad de absorber con trabajo a los hijos de cada una de las localidades que tengan la posibilidad de acceder a la vivienda cuando cuando lo necesiten. Así que, bueno, son son temas que parecen muy distintos pero es una necesidad identica. Eh, ustedes eh, obviamente están en negociaciones con la oposición para la aprobación del presupuesto 2021. Ayer hubo una reunión de intendentes de Juntos por el Cambio en las que plantearon algunos lineamientos eh, con respecto al presupuesto, pero básicamente lo que plantean es un reparto equitativo de los fondos. Bueno, tienen algunos pedidos concretos que usted ya conocerá, ¿no?, eh, que no se modifique el coeficiente que bueno que establece el, el CUD, eh, con el cual se coparticipan los los recursos. ¿Cómo vienen las negociaciones pa, eh, con la oposición y qué expectativas tienen para la aprobación de presupuesto? Yo creo que presentamos un presupuesto... Este, muy, pero muy equitativo bueno, cuando uno compara con lo que pasó sobre todo en los últimos años de Vidal la verdad que eh, hay una deuda grande con, con intendentes a los que la gobernadora anterior este agregó discriminó muy claramente eh, que debería ir compensando, o sea, así sea, todo, cuando todos de frente mira... a todos se refiere, perdón ¿cómo? Se, se refiere del peronismo claro, claro, pero así todos, si uno mira la distribución de los gastos de capital las cuestiones financieras que hay implícitas en el presupuesto este se tiene en cuenta el peso relativo de cada uno de los distritos y creo que es un presupuesto muy equilibrado, por supuesto que cuando aparecen los intendentes tanto de nuestro espacio como del otro es lógico, es razonable que tengan algún pedido puntual, algo que faltó y no por mala voluntad sino que, que se han reunido y se ha recorrido un poco pero con el accidente por decir así de la pandemia eh, no ha sido fácil tampoco tener un año normal en ese sentido. Así que bueno, escucharemos, nosotros estamos predispuestos a, a charlar para tener el mejor presupuesto posible para la provincia de Buenos Aires, porque estamos disentando lo que va a ser la pospandemia, y esperemos que esté la vacuna, esperemos que, que podamos tener un año mejor en ese sentido de lo epidemiológico, y que eso posibilite también que vuelva la actividad, y que ahí es donde el impulso y el resorte la actividad del Estado, no solo la obra pública. La actividad del Estado creo que es la clave para que la reactivación sea rápida. Y además, equitativa también, porque este, no ganamos nada si aquellos que más sufrieron la pandemia no tienen instrumentos para para recuperar un poco, ¿no? Uh -huh. Ayer eh, se conoció un estudio de la Universidad de tela que decía que hay un 98% de posibilidades de eh, salir la, de la recesión. Hablan, bueno, de que este el mes de octubre casi duplica las Probabilidades de rebote del mes anterior. Eh, ¿Ustedes están viendo esta reactivación también en la provincia de Buenos Aires? Eh, algo que bueno el Gobierno Nacional ya lo viene diciendo, ¿no? Que se ve una leve reactivación de las actividades. Mira, eh, nada que ocurre en la Argentina eh, puede ocurrir sin la provincia de Buenos Aires. Somos casi media argentina. En la industria, más del 50%. Así que, claro que lo estamos viendo. Lo que también observamos es que es heterogéneo... Hay sectores industriales de servicios, como es este de gastronomía, hotelería, entretenimiento, que están muy golpeados, que fueron golpeados y que todavía no pueden reanudar actividad plena. Y no sabemos porque dependerá un poco de la vacunación o del desarrollo de la enfermedad cuándo lo van a poder hacer. Así que es una reactivación que se observa, heterogénea también. Nosotros hemos diseñado un programa para el deporte, un programa para el turismo, un programa también para el sector de entretenimiento y de cultura, o sea que estamos tratando de apuntalar esos sectores que más difícil la tenían y que más tarde van a poder remover la vida. Después, eh, obviamente, Gabriela, creo que cuando uno, como, como ha venido, la enfermera, eh, ha nacido, digamos, en el hemisferio norte y luego después ha llegado al hemisferio sur, uno un poco ve el espejo del porvenir mm. en lo que pasa los países del norte con las particularidades de que la gran mayoría de esos ejemplos son países desarrollados, no como el nuestro, en condiciones económicas, sociales, habitacionales, etcétera Entonces, hay diferencia Lo que sí quiero decir es que cuando uno ve el segundo brote que está azotando Europa Estados Unidos, este también paró la actividad, llegó en los mercados financieros, en los mercados de commodities, o sea que la verdad es que estamos ante una fase de mucha incertidumbre, porque aún si en Argentina uno lograra encapsular y ...y superar el virus, hay que ver qué pasa con la economía mundial... ...por el comercio, porque los vínculos con la globalización obviamente afectan. Así que, para sintetizar, vemos indicios de reactivación... ...y se los atribuimos casi íntegramente a las decisiones que fue tomando el Estado Nacional... ...y, y nosotros en lo que acompañamos desde el Estado Provincial. Porque también vos fijate que nosotros venimos trabajando, hoy inauguramos obras... ...porque venimos trabajando hace un tiempo en la obra pública para reactivar los fondos específicos, con lo que ha sido los comedores, pero también con lo que ha sido el ISE, el ATP para sostener. Así que creo que eso sienta la base para una recuperación. Pero dependemos mucho de la situación epidemiológica. Y, y teme que la expectativa positiva que generó eh, la vacuna y la posibilidad de tener una vacuna a fin de año o a principios del año que viene eh, haya generado un relajamiento un poco excesivo en la población. No sé eh, cómo está observando el comportamiento en general, digo, con la apertura de actividades... Eh, eh, si usted teme que haya una segunda ola por ahí eh, más pronto de lo que se esperaba mira, la apertura de actividades las autorizaciones que hemos ido dando en base al aprendizaje en base a un proceso muy cuidado asesorado por expertos, especialistas la verdad que nos deja muy confiados el problema es justamente el que vos decís que es paradójico también porque el hecho de que a fin de año a principios del que viene aún si durante el primer trimestre se si aparezca la vacuna lo que tendría que incitar es a cuidarse más porque sabemos ahora que falta poco y que vamos a tener realmente la posibilidad de descuidarnos eh, porque estamos inmunizados entonces lo que sería muy triste y yo llamo la atención sobre esto y ya que tenemos una audiencia se lo digo, es que alguien se relaje ahora y a meses de poder vacunarse termina contagiado, es una enfermedad muy grave la verdad es que no vale la pena aquel que hace el cálculo, si me decís esto va a durar 10 años más Eh, todavía no sabemos cómo va o a ser que estando tan cerquita la vacuna que pacientemente todo indica que nos va a dar un alivio muy fuerte y que es la ciencia la que responde este, con, un, con una respuesta efectiva entonces uno diría, bueno, y no me voy a, no voy a aflojar ahora, cuando ya hice todo este esfuerzo y falta menos, todos aquellos que no se contagiaron con todas las preocupaciones bueno, si ahora meses de tener la vacuna este, eh, se sacan el barrio y no se lavan las manos se descuidan por tener la desgracia de infectarse cuando no se podía evitar, así que la verdad es que yo creo que tendría que tener el efecto inverso, pero como vos decir también hay mucho mucha fatiga, este, también todos tienen ganas, vuelve el calor, vuelve el verano, las actividades al aire libre, se van habilitando varias, hay que ir viendo que se cumplen los protocolos porque, por ejemplo, actividades en exterior, y hay 10 personas no peligrosas, pero si son mil personas que están abusadas es tan peligroso como estar adentro, prácticamente, entonces... Eh, esas cosas tenemos que ir aprendiendo obviamente cuando están viendo la regla también llevan una adaptación siempre quienes no la cumplen y quienes son muy, muy, muy precavidos muy conscientes y que trabaja muy bien con, con eso con el cuidado de los sucios son sí, sí. es mixto como ha sido toda la pandemia y sí, ahora tal vez es más visible porque está afuera de, de los muros ¿no? eh, pero pero bueno nuestra experiencia de, de la presencialidad limitar tienen que cuidar como tienen que ser está siendo muy exitosa, eh, es un volumen mucho más grande que todo lo demás junta que pasa pues, en Argentina. Así estamos administrando este, un, realmente un, una, una provincia con muchas particularidades y un volumen muy grande, pero viene bien, viene bien y la gente cumpliendo y respetando, en su gran mayoría. Después, los que no respetan deben saber que un comportamiento irresponsable no solo los afecta a ellos, porque uno diría, bueno, vos haces lo que quieras, pero al contagiarse son contagiosos, Y al contagiar a uno, puede llegar a los mayores, a la población de arroz. importante es con las medidas de cuidado. <risa> Gobernador, buen día. Paula Vistañino. Toma El IFE cumplió un rol principal en estos meses de pandemia y ahora, bueno, que se anunció que no va a haber un cuarto. ¿Cómo impacta eso la provincia o cómo, cómo la provincia va a responder a, a eso? Y nosotros estamos pensando hacer algunos abusos complementarios, pero el propio gobierno nacional anunciando diferentes medidas de carácter social, más focalizadas, de refuerzo, que vendrían a suplantar el IFE de acá fin de año. No solo retirar el IFE, sino modificarlo y combinarlo con otras ayudas. Se ha hablado, bueno, de bonos, se ha hablado de eh, adicionales de jubilación, se ha hablado de adicionales de ahogache. Es decir que todo eso esperamos ver todo el conjunto y después usar los recursos que tengamos en la provincia para seguir apuntalando la cuestión social, sobre todo alimentaria que es tan importante que bueno en la salida de la pandemia no, no podemos este, tampoco relajarnos nosotros con eso porque hay gente que ha pasado mal, ha pasado necesidad y que ahí estuvo electado y bueno, hay que buscar la manera de tenerlo en mano. O sea que habría algo específico, complementario por ahí de la provincia de Buenos Aires. Eh, estamos evaluando porque hay que terminar de ver cuál es el diseño nacional mm. y hay que ver qué es lo que queda con, eh, en descubierto. Obviamente por ahora estamos evaluando, mirando y, y también viendo cuál es el ritmo de la reactivación, porque todo juega en la misma dirección, ¿no? Esperemos que sea que sea este, muy, muy eh, notaria la reactivación y eso también relaja el grado de ayuda que tiene que dar el Estado. Así que, uh -huh. en ese balance es donde estamos mirando. La última, gobernador, y le agradecemos el tiempo. Le quiero preguntar por la discusión que se estuvo dando en las últimas semanas respecto de eh, la celebración de las pasos el año que viene. ¿Usted tiene alguna posición tomada sobre este tema? Porque hay algunos gobernadores que hicieron un planteo en el sentido de la necesidad de suspenderlas. Mira, de momento yo tengo una provincia que tiene 135 municipios, de 17 millones de habitantes, Estoy hablando con los intendentes, eh, porque todo el mundo evalúa que este ha sido un año muy muy especial, muy excepcional, este, muy complejo. Así que estamos todos bajo medidas de excepción. Y la verdad que, que todavía no, no te podría decir una posición definida, pero que estoy evaluando y estoy escuchando atentamente cuáles son las posiciones de aquellas provincias, colegas gobernadores, que están resolviendo tomar determinado camino o impulsar determinado camino. Yo para ahora como como tema esta provincia que también tiene varios gobiernos opositores, lo que quiero hacer es recabar esa información. Bueno, le agradecemos muchísimo este tiempo acá Radio Provincia. Muchas gracias a ustedes, un saludo